...nueve y media de la mañana... ...hemos llegado ya a la última media hora... ...del programa La Glorieta... ...en la que vamos a dedicar a hablar de un hombre... ...porque esta tarde... ...a las 7 en el Centro de Congreso... ...se recordará a José Plaza Titos... ...fundador de Comisiones Obreras en Elche... ...y trabajador de la empresa más emblemática... ...del calzado en Elche, Uniroyal... ...allá por la década de los 60-70... ...el Ministerio de Trabajo le entregó la medalla... ...al mérito del trabajo y el Ayuntamiento... ...acordado recientemente dedicarle una calle, plaza o jardín... ...a este histórico dirigente sindicalista fallecido... ...en diciembre de 2021. El homenaje de hoy lo organiza Comisiones Obreras... ...y por eso tenemos aquí... ...a uno de los que fueron su secretario general... ...de este movimiento sindical, Martín Carpena... ...pero sobre todo lo tenemos aquí... ...porque es amigo personal de José plazatitos Muy buenos días Martín. Muy buenos días Rosmari y muchas gracias... ...por, no sé si se me recortará la voz... ...de recordar a mi amigo Plaza... ...porque siempre, él, siempre era Plaza... ...el nombre era secundario, ¿Sí? él era Plaza... ...en nuestro Plaza... ...y evidentemente para mí, eh, aparte de lo que has dicho... ...de él, de los sindicalista, para mí era un gran amigo... Y sobre todo era una gran persona. Tuvo siempre esa sonrisa, eh, siempre tuvo para con todas las personas y conmigo en particular, mm. siempre una palmadita en la mano cuando te veía en tiempos, momentos difíciles de darte una palmadita. Y dices, mm. vamos Martín, que, que podemos para tirar para adelante. Que los problemas mm. son más débiles que nosotros, nosotros somos más fuertes. Pues Martín eh, él falleció en diciembre de 2021, porque se ha tardado, porque ahora, por qué en febrero de 2023 este homenaje organizado por su sindicato. Bueno, pues efectivamente yo no estoy ahora como ya sabéis en la dirección y ha sido un poco también el, eh, la situación que se ha venido gestionando con el ayuntamiento uh -huh. y bueno, pues yo creo que se tenía que haber hecho más ...más pronto que, que tarde... O sea, pero que, que pero, se ha estado esperando... ...a que el Ayuntamiento acordara claro, en Junta de Gobierno... Claro, ...dedicarle una calle claro, para bien, rendir bueno, este homenaje. Pero bueno, nunca tarde si la, dicha, si la dicha es buena. Bien, y, ¿y este homenaje en qué va a consistir? Bueno, este homenaje... ...es todo un poco una sorpresa... ...pero ah, bueno, ah. pero... ...¿Puede que... ir cualquier persona que sí, lo haya sí, conocido?... ...sí, sí, sí, claro... ...las esta, puertas están abiertas, esta tarde a, a las 7 ¿no?... ...esta tarde a las 7 como bien has dicho... ...en el centro de congresos... ...allí le rendiremos... ...eh... ...un digno homenaje a una persona que falleció... ...como has dicho... ...a principio de diciembre del año 2021... ...yo... ...me gustaría resaltar de él... ...la entrega que siempre tuvo... ...para con los demás... ...o sea, un momento... ...va a haber entonces en el homenaje Parlamento... ...sí... ...van a haber... Eh, ...vas a participar tú... ...sí... ...y muchos más, ¿no?... Sí. ...vale, vale... ...sí, vamos a hacer... ...eh... ...la comisión organizadora que está... ...que está gestionando esto... ...pues va a... ...proyectar unas imágenes de él... ...y luego unas personas... Eh, ...intervendrán o intervendremos con el tiempo limitado, porque... Claro, claro. Con, porque... ...los sindicalistas cuando se nos da un micrófono... Pues mira, micrófono. empiezas ahora a probarlo aquí... ...porque también tienes el tiempo limitado aquí Martín... Sí, sí, sí. No, te lo digo porque, claro... ...las imágenes van a ser muy bonitas... ...van a emocionar las palabras de sus amigos... ...de sus compañeros como tú también... ...emocionarán al público asistente... ...en el que estará su viuda... ...y, y supongo sus, sus, sus hijos... ...y sus hijos y sus nietos... ...y sus nietos, o sea que va a ser muy, muy emotivo... Sí. ...por eso Martín en el, Supongo que el, habrás estado en la selección de las fotografías, de las imágenes. Vamos a hablar lo que tú vas a querer resaltar de José Plaza. Vamos a, a, a vincularlo a la ciudad, porque vosotros habéis sido parte de la historia de esta ciudad. ¿Cuáles han sido los momentos más importantes que has vivido junto a Plaza Titos a la hora de defender los derechos de estos trabajadores? Bueno, yo... Porque no, podemos empezar con su fábrica Uniroyal. Sí, aquello, a, aquello él, fue un escándalo. Yo, aquello sí, fue un claro. terminó como Rosario de la Aurora. Efectivamente, terminó Él que decía, el que decía de Uniroyal, eh, cómo él y, lo recordaba. Y, a, y además él siempre la añoranza, la tristeza de cómo terminó el conflicto, porque además le pilló después en una de sus múltiples operaciones en del corazón ah. en en Valencia que por cierto fue a, a visitarle eh, una sorpresa para él, el conseller de, de Trevay en, en aquel momento. Uh -huh. ¿Y él qué decía de ¿Que, él, que, que Supongo que hizo autocrítica, los él, sindicatos él, se equivocaron. Bueno, yo creo que, vamos a ver. ¿Él eh, qué decía? Él de decía que como en, en aquel momento pues todo era, era, nos faltaba en experiencias. Eh, vivencias no es decir ellos eh, cuando se cerró pues se eh, intentó montar para su, sacar adelante la cooperativa uh -huh. la cooperativa no no funcionó desgraciadamente porque porque no funcionó no pero él qué decía el pues, porque él sentía mucha tristeza eh, él quería que hubiese funcionado porque era era su sueño su sueño él tenía su familia el sindicato y unirroyya ...y sus amigos, evidentemente, ¿no?... ...y bueno, pues fue un golpe muy fuerte... ...porque como bien has dicho en la entrada... ...en la entrada, Uniroyal en aquellos momentos... ...era la empresa más emblemática eh, de Elche, una empresa... Él, ...él era el presidente del comité de empresa... ...y evidentemente, pues siempre a, al presidente... ...siempre se le exige más que a otro... ...y él, claro. a pesar de todas las enfermedades que ha, que ha tenido... ...hasta el último momento... ...pues siempre tenía mucha fuerza, mucha fortaleza... ...él era, como he dicho antes, una persona que no se dejaba eh, hundir... ...era al contrario, yo recuerdo momentos difíciles que hemos vivido en la ciudad por la crisis del calzado de los claro. años 80 y demás, decía, tenemos que tirar para adelante, hay que hay que hay que seguir para adelante. Y él perdió también, como otros tantos, la indemnización por despido, eh, que invirtió en esa cooperativa, perdió también ese dinero. Claro, como todo el mundo, yo en los detalles ya no, no, ya, no lo conozco. No, pero era por lo que le sí, contaba sí, él. ¿no? Sí, sí, claro, él evidentemente él, le puso mucha ilusión a, a la cooperativa, pero hay proyectos en la vida pues que no... ...que se truncan y no y no salen, ¿no?... ...pero él, a pesar de... Pero él aprendió algo de aquello, ¿no?... ...sí, lo que pasa es que ya, bueno, ya estaba entrado en, en edad... ...ya se jubiló... Mm. ...y se jubiló, digamos, desde el punto de vista de la edad... ...porque en el sindicato nunca se jubiló... ...yo recuerdo... ...una anécdota que me contó cuando yo salí... ...dejé la Secretaría General en el año 96 aquí en Elche y me fui a, a Valencia porque él quería ser útil a la organización y tuvo algo que es muy importante en los seres humanos y es a veces saber estar. Él nunca quiso figurar, él siempre decía que él la segunda o tercera fila y él dice yo quiero ser útil en lo que sea y en lo que sea dice Martín yo eh, ¿en qué puedo ser útil? Pues... ...yendo todos los días a las 8 de la mañana con mi coche... ...a llevar todas las transmitaciones, todas las demandas... ...todos los conflictos que había... ...que uh -huh. los servicios jurídicos planteaban... ...a las administraciones públicas... Uh -huh. ...dice yo con eso, me siento esto... ...él por las tardes, noche recogía de la bandeja... ...de donde estaban todos los papeles, lo llevaba... ...y era era una institución él, en la administración pública... ...cuando él entraba, eh, no, no hacía falta que se, nadie se levantara... porque él Eso nunca lo hubiese permitido, pero todas la, las personas, el, me yeah. consta, eh, porque incluso y, el director provincial uh -huh. de aquel momento, Ramón Rocamora, pues ocían se conocía eh, o sea que la anécdota es eh, ese esfuerzo ese trabajador incansable que después de su jubilación siguió no el, siguió en, hasta el, el último momento el, y, qué, y qué, qué legado deja ¿Alguno de sus hijos o hijas ha continuado los pasos De sí, eh, su sí. lucha sindical bueno eh, él eh, como sabéis y no se si no sabéis lo digo yo tiene cinco hijos uh -huh. eh, dos de los abogados De, de mayor prestigio que hay en elche del mundo laboral ejercen su tarea en el en comisiones uh -huh. obreras uh -huh. eh, ambos son mellizos <risa> ambos sacaron la, la carrera estudiando en una cafetería no voy a decir nombre para hacer publicidad yeah. en una que había en frente del, del hotel de, de cerca de la de la glorieta trabajaban ahí y, y sacaron la ...la carrera y luego pues hicieron sus pruebas... ...y entraron a trabajar de, en comisiones obreras... ...o ya tienen una cierta edad porque... ...y experiencia porque, y, y son, prestigio... ...y experiencia son dos letrados mmm, magníficos... ...de los que su padre se sentía muy orgulloso y decía... ...yo no he podido estudiar... ...pero es, me he sacrificado para que mis hijos pudieran hacerlo y ahí está y él se sentía evidentemente muy esto él siempre tuvo también por qué no decirlo el apoyo de, de, de su familia en nétor romary del sindicalismo que a mucha gente o alguna mm. gente se cree que es eh, si no tienes el apoyo de los tuyos imposible imposible no, ¿no? yo hablo por mi experiencia mm -hmm. si no tienes el apoyo de tu familia de tus amigos es nuestro porque tiene Sí que es verdad que tiene mucho reconocimiento por parte de las de las trabajadoras y los trabajadores, pero también tiene momentos muy difíciles porque hay conflictos que se te capan de las manos, que no claro. que no puede y además pues aquí he, hemos tenido en la ciudad de Elche ha sido una ciudad una ciudad muy emblemática del, del sector uh -huh. del calzado y él era una persona muy significada y significativa uh -huh. en el movimiento asambleario, en comisiones bueno, obreras pues, y demás. Pues eh, Hemos hablado de Uniroyal, hemos hablado de su legado, de su trabajo después de la jubilación y hay otros acontecimientos en la ciudad que me gustaría saber cómo los vivió él, como sindicalista y como fundador de comisiones obreras. Por ejemplo, la crisis eh, de, de las naves eh, chinas que fueron incendiadas en el polígono industrial de Carlos. Pues, ¿Cómo lo vivió ese asunto tan delicado eh, y dramático? Él lo vivió como lo vivimos los demás, como un... ...como un drama que pudo haber ocurrido... ...y que afortunadamente no ocurrió... ...porque hubo una, una incitación a, a hacer esto... ...y yo de, de, de aquello casi prefiero no, no acordarme porque... ¿Pero él me, hablaba de ello? Claro que le hablaba... Es ¿Y, decir, y cómo, qué, decía, cómo, qué decía? Pues él decía... ...cómo los seres humanos somos capaces de hacer... ...semejante barbaridad para que se pudiera se pudiera haber producido una catástrofe hoy en día antes de las de, de esta entrevista ...estabas poniendo noticias de lo que sí, ha pasado el en el del mm. terremoto esto no era un terremoto esto era una cosa pre premeditada ¿no? que se decir y decir bueno no es que los chinos vienen a invadirnos no mira la, la gente cuando emigra emigra para buscar un mundo mejor y se podrán discutir las cosas lo que no se puede llegar esa, a esa situación que afortunadamente no pasó nada, pero pudo haber pasado una catástrofe en nuestra, en nuestra ciudad con, con seres humanos. ¿no? Y claro que él lo vivía y lo vivió eh, con mucha entereza, como he dicho antes, era una persona muy sensible, él eh, las lágrimas le, le saltaban eh, muchas veces, era una persona... ...muy muy emotiva... ...y aunque tenía mucha fortaleza... ...por lo que pero, dices con muchos compromisos... ...y valores eh, que, tan limpios... ...como la democracia... ...lo de la democracia... ...la libertad... El, ...lo del 23 de febrero del 81... Mm, ...yo tengo sí. que decir, yo estaba trabajando... En una, ...en una empresa... ...y cuando oí el tiroteo... ...que se armó en uh -huh. el Congreso... ...al primero que llamé fue a él... ...y él, y él, él, él estaba en la sede... Entonces no teníamos móviles uh -huh. y le dije, "Plaza, esconde. Esconde los ficheros." Pero Martín, ¿qué pasa? Digo, "No me preguntes y coge todos los ficheros que haya del sindicato y llévatelos y que no lo sepa nada más que ni tú dónde se esconden porque hay un golpe, un intento de golpe de Estado." Bueno, pues yo terminé y efectivamente los ficheros de Comisiones Obreras se fueron porque los eh, los custodió él. Lo custodió él se lo dio a otra persona para que se escondiera para, escondiera, y, para claro, se escondiera. porque él estaba muy significativamente sí, sería el primero en detener eh, en ser eh, detenido Claro él, que bajo torturas, él, él, él no. éramos personas conocidas y pudo haber ocurrido pues un derramamiento de sangre que claro. afortunadamente pues no ocurrió y él se lo entregó a otra persona Y esa persona eh, hace cinco o seis años uh -huh. lo entregó... ...y la cátedra Pere, Ibarra. Eh, Pedro Ibarra con Miguel. Miguel, Miguel Orsa a la cabeza... ...ha hecho una documentación... Uh -huh los clasificó las fichas y los demás porque ahora ya no llevamos la ficha esa de, de mano que llevábamos que pegábamos sí, los sellos de las cuotas y demás. todo está informatizado. pero aquello fue una anécdota y una anécdota más más reciente porque el tiempo se nos pasa. Yo recuerdo que hablé con él la última vez que hablé con él por teléfono fue mediados de noviembre del 2021. Y le llamé y me dijo, Martín, yo estoy, me he hecho aquí unos apuntes, uh -huh. estoy ya, eh, yo ya me voy. Y le dije, Plaza, no seas bandido, que tú tienes más vida que los gatos. Por todo lo que he dicho anteriormente, sí, por, las por las operaciones que había tenido, que es que no le faltó y, nada. ¿Y, que te, y, que, ¿cuáles fueron, y que, qué deseos eran? que, que, que, te, que, que te decía cuando él, él sabía la hora de su muerte? Él me decía? decía que... La vida es esto, que a él le había dado la vida su familia y y su segunda familia que eran eh, comisiones obreras y las uh, mujeres y hombres, aunque en aquel momento las mujeres, en el momento que él militó, pues había por las circunstancias menos mujeres, en, en uh, aunque él... ...se arropó de algunas mujeres, entre ellas Carmen Campello... ...que también trabajaba en, en Unirroyal, que era una gran militante... ...pero él siempre decía que, que había que seguir a, adelante... ...que la vida es, nacemos, vivimos y nos vamos... ...y él, bueno, pues se fue con 82 años... ...y la verdad que fue eh, triste, porque aunque él ya dijo ya no puedo más pero siempre te queda la esperanza porque como yo le dije digo tiene más vida que, que los gatos yo no esperaba que, que se fuera ¿no?... Eh, me, me hubiese gustado de, de, de despedirle con un, con un abrazo pero es, ese abrazo desde la distancia siempre siempre se lo transmití porque como he dicho antes, Eh, ...además de, de compañero, para mí era una gran persona... ...y de esas personas que dejan eh, huella por donde por donde han pasado. Martín Carpena, no hay tiempo para más... Eh, ...pero sí lo tendremos a las 7 de la tarde... ...en el Centro de Congresos Comisiones de Obreras... ...Rinde homenaje a José Plaza Titos... ...fundador de este sindicato en elche ...y tras hablar con Martín Carpena... ...nos quedamos con quizás su epitacio... ...una causa por la que luchar... ...y una gran familia a la que amar".